Puedes encontrar el original en inglés en anchor.fm/stoicmeditations y en cualquier plataforma de suscripción. Las reflexiones de hoy provienen de Hierocles en Cómo deberíamos ser hacia nuestros parientes. Un poco de paciencia hoy porque la cita es larga, pero merece la pena. Cada uno de nosotros está, por así decirlo, circunscrito en muchos círculos. El primer círculo y el más próximo es el que cada uno describe alrededor de su propia mente como centro. El segundo, que se encuentra a una mayor distancia del centro, pero el primer círculo completo es aquel en el que encontramos a los padres, los hermanos, la esposa y los hijos. Después está el que contiene a la gente común, comprendiendo a los de la misma tribu o sociedad cercana. Después el que contiene a los ciudadanos. Pero el círculo exterior y más grande que comprende a todos los demás círculos es el de toda la humanidad. Debemos esforzarnos en actuar adecuadamente en todas estas conexiones para, por así decirlo, reunir a todos los círculos alrededor de un centro común. Este es posiblemente el pasaje más famoso de Hierocles, del cual desafortunadamente solo tenemos fragmentos. Es la explicación más conocida del concepto estoico de oikeiosis o cosmopolitismo, la idea de que todos somos hermanos y hermanas en esta vida y estamos juntos para ayudarnos mutuamente. Hierocles está describiendo aquí una serie de círculos concéntricos í r c u l s c o similares a los imaginados por el f i l ó s o f o u t i l i t a r i o m o d e r n o Peter Singer. Él habla sobre expandir nuestros c í r c u l o s y desde la preocupación por nuestra familia y amigos inmediatos aspirar a incluir a toda la humanidad. Por el contrario, Hierocles llega al mismo resultado al contraer los círculos. Deberíamos acercar a los demás a nosotros. Incluso hizo la sugerencia práctica de referirse a los extraños como hermanos, hermanas, tíos y tías, dependiendo de la diferencia de edad con nosotros. Cuanto con más frecuencia hacemos esto, más se arraiga en nosotros la idea de que realmente somos una gran familia. Es una aproximación antigua y temprana del enfoque moderno conocido como terapia cognitivo-conductual. Primero cambiamos nuestro juicio cognitivo sobre algo y luego trabajamos en cambiar nuestra conducta práctica. Pruébalo hoy, te hará sentir mejor y quizás sea un pequeño paso para que entre todos hagamos del mundo un lugar mejor. Gracias por haberte unido a esta nueva meditación estoica. Estaremos de vuelta con un nuevo episodio muy pronto, si el destino lo permite, por supuesto. Si te parece adecuado, conveniente y útil, puedes dar visibilidad a este canal suscribiéndote y pulsando el botón me gusta. El podcast que just he e s c u c h a d fue hecho usando Anchor. ¿Estás pensando en hacer tu propio podcast? Anchor hace que sea fácil para c a l q u i e r a de los que se entiende. Es una opción para recordar, c o m p a r t a r y distribuir podcasts. Best of all, es 100% g r a t i t Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.